Me voy para el conventillo, a buscar bombo y platillo. Los gedes van a tocar y todo el año es carnaval. A todo ritmo llegan los gedes. Porque qué vamos a hacer, a jeter. Porque qué vamos a hacer, a jeter. Zabajo el sol Vamos a andar adivinando la suerte entre gitanos. Mándale cuerda, tonda. Porque... Yo le sigo dando al vino y no paro de leven. Ik lo dijo una gitana, yo no le niet creer Yo Ik sigo dando al vino y no paro niet kan